Y pasamos al Top 7 del día de la fecha. Siete noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know, tú sabes. Quieren destabilizar a Santa Fe, el líder socialista dijo anoche en TN nunca estuvimos de rodillas ante el gobierno y eso nos ha validado esta situación. La provincia declaró ayer la emergencia en seguridad. Sigue bajo el agua. La crecida del río superó los 5 metros. Aún hay más de 400 personas que se encuentran evacuadas. El agua llegó a la cripta de la Basílica. Ya es ley, el año que viene los chicos de 16 años van a poder votar. La Cámara de Diputados finalmente sancionó esta norma que habilita el voto joven. La mayor parte de la oposición iba a respaldar el proyecto, pero se fue del recinto ante los cuestionamientos del diputado oficialista Andrés Larroque. AFIP podrá pedir datos en 35 países. El organismo firmó un acuerdo que le permitirá obtener información de contribuyentes argentinos en el exterior. A diferencia de otros países, no será necesario el aval del Congreso tratado regirá desde el primero de enero de 2013. Tensión por una marcha por la despenalización del aborto. Organizaciones sociales reclamaron el tratamiento del proyecto de ley y chocaron con grupos ultracatólicos que custodiaban la catedral. Hubo insultos cruzados, golpes y forcejeos. No a la reelección -re 28 senadores de la oposición se comprometieron a no habilitar el tratamiento de una reforma constitucional. La diputada kirchnerista Diana Conti defendió la iniciativa y dijo, una alternancia boba no puede dejarnos sin una estadista. Luego de ser aprobado en el Senado Nacional y en las últimas horas, el Persaltum obtuvo dictamen favorable en comisión y en la Cámara de Diputados. Fue en las comisiones de asuntos constitucionales y se supone que el próximo 14 de noviembre llega el Proyecto al Recinto. Y seguimos con más You Know. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Muy bien, seguimos, muy bien. Y seguimos con, con el Top 7, que empezamos a desarrollar un par de noticias. Empecemos. Ver, ¿Con qué empezamos, Fede? Y yo creo que podemos empezar porque hubo un grupo de senadores que se juntaron y decidieron firmar una un especie de documento en el que dijeron que se van a oponer a cualquier intento de, de procesamiento de modificación de la Constitución uh -huh. para que se avale la re re re reelección. Exactamente. Salvo que aparezca Punta Cuarta. No, no, bueno, cuarto ya fue. Se suma al pedido que había hecho hace dos semanas eh, diputados y Ajá. justamente la Cámara de Constitución ¿sí? de, de, de la Comisión de Reforma de Constitución que ya a este punto debe ser permanente porque una de cada cuatro años, ¿viste? Que la, la, es, la, la, la una de cada cuatro años se junta y dice, che, ¿hay, hay quórum? No, bueno, ah, bueno no, entonces decimos que no. Y <risa> habían sacado también un comienzo. Yo quiero que... conseguir un laburo de ese, sí. Sí, sí, sí estaría bueno. En, en definitiva... Fueron eh, 28 senadores que se comprometieron a rechazar cualquier proyecto que busque la, la reforma. Eh, son senadores obviamente, digamos, opositores. No Antica, anti me an gusta porque... Antica, anti si querés. Antica. Suena eh, feo, Antica, ¿eh? Y, pero estamos en la moda de polarizar. Sí. Nos, entre, nos sumamos al resto de los medios. Nosotros. Sí, sí. Entre los más destacados, digamos, podemos decir estaba eh, el Adolfo Rodríguez Sá. El Adolfo El Adolfo. El Adolfo. Ex-candidato a presidente, el jefe del bloque de la UCR, Luis Naidenov. Exactamente. También. ¿Cómo se juntan? Eh, eh? Qué Luis Naidenov hacía unas tres semanas también había hecho unas declaraciones bastante puntuales sobre uh -huh. este asunto. Eh, y en, en la misma declaración denostó la rara elección, sin embargo apoyó el voto a los 16. Algo bastante loco. Uh -huh. Pero también dijo que no era el momento justamente por esto. ¿no? ¿Eh? O sea, y, un análisis... Bastante, bastante certo. En definitiva, de, lo, de los 28 son 16, que son 14 de la UCR y 2 del Frente Cívico y Social, 5 senadores del, del FAP, del Frente amplio Progresista, y 7 del peronismo disidente, digamos, del peronismo no kirchnerista, por decirlo de algún modo. Y todo esto se dio en el medio de una situación en la que la, la diputada podríamos decir ultra quillenerista, podríamos decir no sé me gusta la palabra ultra la diputada ultra la dejamos para, en ultra ultra anti tenemos parece que estamos promocionando productos de limpieza ¿vale? productos de limpieza <ríe> o, o bebidas bebidas energizantes claro <ríe> bueno en, te, en este caso la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti eh, justo salió a decir que que la alternancia democrática boba y obligatoria es ridícula uh -huh. Sí. Okay. que o sea es era... un poco raro se y quiere como, acomodar se y como siguió la frase uh, bueno es, eh, Diana Conti es una de las principales impulsoras de, de su idea Cristina Eterna es y sí. dijo, dijo que es su sueño y que eh, está en eso buscando Cristina Eterna y que, que, que los electores tengan que ser obligados a elegir por alguien que no consiste interés alguno cuando hay una estadista que está dispuesta a seguir rigiendo los destinos de la nación es ridículo Es como, es como Nixon en Toma. Futurama, viste que está la cabeza y con patitas, <risa> una cosa así, la quiere tener así, está más o menos. Pero entonces dijo si lo principal es la alternancia y para alternar pones a un inepto la democracia y el republicanismo se perjudican. Pero entendió el concepto de. No no, no entendió, me parece que no entendió sí, el concepto no. de, Re... de republicanismo de democracia. No eh, no debate de... no, no no entiende no no no no. Espera no, no, no. no, no, no. y, y, tengo tengo otra. Por sobre todo, después de muchos años de democracia boba, haber hecho junto con su marido hoy muerto, nuestro querido Néstor, que el pueblo esté sentado en la casa rosada. Fuh. No sé qué, qué, no qué, no sé qué le es decir. eso. Igual, aparte, me gustó cómo metió el. Con su marido sí, muerto, con su marido nuestro, nuestro querido Néstor. Néstor, nuestro querido Néstor la qué? metió como el Martín Fierro, ¿viste? Que hace sí, una sí, pausa ahí en el. ¿Qué se medio? siente? ¿El pueblo no se siente en la casa rosada porque está todo enrejada. Está linda la casa rosada. ¿eh? Sí, está linda sí. porque está enrejada. Ahora. Lo, Esto de decir que la alternancia es boba y ridícula y si por, al, por, por, por la alternancia misma pones un inepto, ¿qué quiso decir? Que debajo de Cristina son todos ineptos. No, no, no, no hay ninguno de del, del proyecto nacional y popular que sea potable. de la victoria ni no, de la posición claro, claro, de, Ni nadie. de la posición claro, ni no de, de ningún lado. Es todos ella todos o nadie. Incluso ella es un tampoco es un Ella es un inepto claro. también, obviamente. Me gusta usar la palabra boba en una sala de declaración, más de una vez. Eh. Para mí que quiso decir Bobe Y estaba luciendo a la comunidad judía <risa> Y no, no, no, no, como no terminó de cerrar la idea Pero igual lo de Diana Conti ya a esta altura es una sí. vergüenza Y para cerrar dijo el, Es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes La alternancia está dada por la periodicidad del voto ¿Sí? No sé, no sé. Es como que si periódicamente votamos al mismo es alternar Sí, para mí que está fumando algo para el glaucoma que le está haciendo más. Si sí, no... No, no, no sé, primero no sé si entiende el concepto del voto y de la periodicidad del voto. O oh, del botox. No, claro, no sé si entiende el republicanismo, la democracia o la, la alternancia. Y, uh -huh. y, no, y no sé cuál es el, el, el, el, el fuerte del modelo. Eh, uh, que no. sigue ella. Es una gran pregunta. No termino de. No, no sé, deshacer sí. Genuflexa. Es, es, <risa> es, es, exactamente. Genuflexa, es es Cristina. Es, es, es, así. es una buena definición. Oh, claro, no, no hay forma de, de describirla de otra manera, porque es, sí, Cristina, nada más. Se sí. manda a cagada, le dice sí. ¿Se lo hace bien, le dice sí. Eso está bueno. ¿Saben que hay un prócer latinoamericano que dijo no hay mal peor que la ¿Claro? inamovilidad de un hombre en el poder? Ajá. ¿Y quién fue? Simón Bolívar. Increíblemente. Un tipo que suele citar Chávez en cada uno de los 140 bolivarianos nacionales. Bueno, pero lo reelegieron un montón de veces. <risa> Fijate, ¿no? Claro. Cristino eterno. Cristino. Bueno, por ahí Bolívar lo hubiera votado también. ¿Eh? Sí, Bolívar, sí, seguramente. Bolívar, oh, este, este es el proyecto. propio. Pero. Cambiando un poquito de, el ángulo de la información, pero siguiendo con, con la política nacional, eh, seguimos con el, el problema que hay en Santa Fe, digamos. Sí, eh, Toda esta semana hace, Hoy hace un rato Liberaron Excarcelaron a, a Luis Toñoli Luis Toñoli, perdón Toñoli. Eh, El ex jefe de la policía Santa Fecina Acusado de tener vínculos con el narcotráfico Y la trata de personas Y eh, durante la semana hubo varios cruces entre oficialismo y el Frente Amplio Progresismo, y, Progresista y el oficialismo y, nacional, digamos, sí, lo, peleándose... Con Bonfatti, específicamente, sí, con Bonfatti, que es parte del PJ, técnicamente, que no es lo mismo. Técnicamente no, es parte del PJ, pero está dentro del, del Frente Amplio Progresista como candidato, sí, fue, el, fue electo gobernador por el Frente Amplio Progresista, digamos. Pero bueno... Pero Gonfati lo que dijo fue que no hay peor mezquindad que querer sacar rédito, rédito político del narcotráfico. ¿Qué tal? Eh? En, a, en respuesta a eh, Agustín Rossi que se había salido, se cansó de pegarle eh, okay. y, y, y dijo que, que están al borde. Que Agustín Rossi había dicho que eh, el, el gobierno provincial de Santa Fe estaba al borde de la complicidad y, de, y que estaban haciendo una puesta en escena para victimizarse. Eh, sí, dijo que específicamente Bonfati se está victimizando dentro sí. de esto para, para quedar impune de una situación que lo mancha por completo. Sí, Bonfati apenas de... había terminado la, la historia de que Toñeli estaba desaparecido, ah, desaparecido estaba prófugo y demás, uh -huh. él dijo que no sabían que lo estaban investigando, que cómo la sigue no le avisó. Me está jodiendo, eh, me <risa> está jodiendo. metiendo a investigar en mi provincia y no me avisan. Y no me avisan, no, te parece? ¿Toñeli qué? ¿Toñeli? ¡No, es ah, que... Toñetti, no, Toñetti dijo Ese no. es duro, Tomás <risa> Me encantan las declaraciones dice que, hay... dice que hay razones institucionales y jurídicas Para intervenir en la provincia de Santa Fe Lo llamé tres veces y no me atendió Eso dice el presidente del PJ de Santa Fe José Luis Freire Ajá. Agustín Rossi dijo Criticó a la administración provincial y dijo que Su actitud de victimizarse Deslindando responsabilidades Y no apoyando claramente la investigación no tiene políticas públicas para combatir el narcotráfico y reformular la policía. Fuck, ¿qué tal? Todo eh? eso, dijo. Sí, yo, eh, yo tengo una, una teoría de por qué ahora le dicen el narcosocialismo. ¿Por qué? Porque, viste que Bonfatti es, el, no o sea, es... No es Colombia. Llegó, claro, llegó por la FAP. La idea es cambiarle el nombre a FARP. <risa> León. León. De frente de Amplio, Revolucionario, Progresista sí. Y van a, van a empezar a... Ro, o Raviolero <risa> Raviolero, Progresista puede, puede, puede que la próxima, la próxima cumbre Para, para las charlas de paz de la FARC Sean en Santa Fe sí. tal vez, Dado que hay un nuevo cartel <risa> Y tienen que ir a arreglar unos negocios a No, no, qué. eh... Qué qué qué. A todo, bolongui, todo esto, sí. Viner y así, eh Se sacó la que, se fue Se fue justo, se fue rápido A todo Muy esto Hugo Toñoli que lo liberaron hoy, recuperó su libertad Dijo que su situación fue una pesadilla, que se considera un preso político Y que la, la causa está politizada desde un primer momento ¿Qué tal, eh? Sí. Dijo que su familia está completamente destruida, que todo lo que vio fue una pesadilla Y que pensó que esto en la República Argentina no existía nunca más Que no se colocaba, no se colocaba a una persona en forma inocente, dijo No sé qué, qué significa colocado sí, sí, en, en Santa No sé Mesino. si estaban puestos. La que votó es... fue. Es que me... cuidar las palabras ah, cuando se hablando, hablando de la palabra. Me sentí el jamón del medio del sándwich. <risa> <risa> así dijo, literalmente. <risa> me sentí entre medio de los panes. <risa> <risa> Un grande. Eh, no, no, la verdad que lo <risa> de la risa, pero es retriste triste. <risa> ¿Viste? Ahora después cuando escuchás a todos presos políticos, y la puta sí, madre. Esto, no. <risa> Me gusta porque todos se, se victimizan. Sí y utilizan o sea, utilizan términos de, de, de la dictadura vamos a convenir quiere. que no es una causa tranqui es algo muy heavy no, no es una causa no es una causa muy transparente no. tampoco sí. no. viene todo muy mezclado viene demasiado. todo demasiado turbio sí. eh. <risa> a mí lo que me asusta de todo esto es que en las grabaciones tipo, salen nombres como si nada sí. Sí, como, sí, si, sí, como sí. si fueran viste el de la esquina el puntero de la esquina Sí, sí. A, mí, a mí lo que eh, me son mató todos alto rango. A mí lo que me mató que Andrés Cuervo de la Roque explicó un montón de conceptos cuando estaba para la sesión esta del voto a los como los la 16. De Claro que, sí. que leyó un montón. Sí. Hay, que, hay que. El le, chabón yo, dio le, la prueba. Le, yo el socialismo eh. utópico. Sí. De, de, ¿Viste? De, ¿Cómo de, sabes? No sé qué, pero nunca del narcosocialismo. De claro. eso ya vamos a hablar un le, ratito. A... Le <risa> faltó, le faltó. Le faltó, bueno, <risa> pero es un tipo leído. Un yo tipo no, te, no entendí bien lo que quise decir, pero si mal no entiendo, es un, un tipo de gobierno en el que dos jirafas gobiernan en el país y venden droga al resto de los animales de la selva. No estoy muy seguro. Oh, sí, sí, yo creo que sí. Madagascar. Por lo que él explicó. Por, el... por lo que él explicó, tiene algo que ver con eso, con animales y fafa. No, igual fue. Para rebelión el... en la granja, claro. O sea, igual la declaración que hizo este chabón, eh, con, con la que hace Carrió, es un bebé de pecho. Todavía le no, falta el Por amor de Dios, todo. no tienen. Eh, eh, ¿Escucharon la última de Carrió? La de. Le la... pido a los políticos encarecidamente que no vayan al no 8 de sí, eh, él. ¿Con qué teoría? Este... No sé, bueno, además que, que... ya no, no la vota nadie. ya no, se, Les doy la noticia de no sé pedirá, si lo, por lo menos, a los a lo de, lo de su partido. A su no partido. sé. Se eh, no, ella le pidió a todos los políticos. Como si fuera medium de. Claro, es un medio. Sí, claro. Es un medio. <risa> Exactamente. De, de, de los de muertos políticos voces. como ella. Dice que en un sueño el peludo, Irigoyen le dijo que no. Que no vayan, pero bueno, ahí No, mentira. <risa> <risa> igual le igual, igual. Igual, no, sí. igual sí se anunció la candidatura para 2015. ¿sí? Eh, no como presidencial, sino va como cabeza de lista para. Eh, para algo. Para, no, para diputados. Ah, Porque sí. ya sabe que no entra. La vez pasada entró como tercera en la lista. O sea, entró. figuró como tercera y. No. Y no. No, o sea, no le Claro. Bueno, los votos de Miami ya no alcanzan <risa> Pero un... todavía sigue siendo diputada Sigue siendo diputada, pero bueno, ya avisó que se va a recandidatear <risa> Porque ya venía de antes Porque se va a inmortalizar Que ella, que ella quiere ser la estadista que, que está dispuesta a gobernarnos ¿La escuchaste, <risa> <¿Le risa> escuchaste vos <risa> a Carrió cuando estaba hablando en, en la sesión? El no, no, en la que dijo, en los votos de los 16, de los, los chicos 16 ¿Qué le van a dar a los chicos 16? ¿Plata? ¿Droga? pero <risa> por el y bien? Claro. está bien está bien lo de droga porque viene toda Entonces, con, toda Panchos con y sí, claro. Claro, claro. los niños de Santa Fe reciben droga los niños de Córdoba reciben zapatillas claro, me estuvo... los niños de Gana reciben medias que ¿quién es el, el, por ¿quién por el diputado que golpeaba la mesa? Fragatas. El diputado, sabes que no, no tengo el nombre, pero aparte... Es un diputado del Partido Socialista que sí, se me fue el apellido. No, a y, que, y que está hace como 130 años. Eh, aproximadamente. Más o menos un poquito. Y eh, bueno, se hizo, notar, sí. se hizo notar, se hizo sí. notar. Aparte le pegó... Pará, no sé si notaron eh, el detalle de que cuando pega, le pega al, al, al taburete del, del, del, del presidente de, sí. del, del Senado, le da con un clarín. No sé si, no sé si, Ay, si no. le dieron. No sé. ¡Paf! Le pega así con el clarín. Es Juan Carlos es, Zabalsa del Partido Socialista. ¿sabes? Tiene como 130 años. Es socialista, el, el socialismo de derecha. Eh. Le da con un clarín y le dice: Esto no puede ser, pida la palabra, le dice el presidente. Ah, no, una cosa, pero bueno. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho el video. Dijo, de dijo eso, esto no es una cloaca. Esto es una cloaca. No, no, no, el peor es un lío de rata. junta balsa. Pero bueno. Así que bueno, es la democracia que tenemos, la democracia que nos merecemos como argentinos que somos y como votadores. La democracia que somos. de cloacas. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. sí. Y el narco, la narcodemocracia también. Sí. Así yo que, creo bien, que, bueno, también. en breve vamos a seguir desarrollando más de estas noticias. y Voy a tirar una frase para a ver si nos vamos. Basta eh. inundar santos. Esa que la tira No sé, la dije yo. la basílica de Luján? <risa> claro. <risa> <risa> con, con el cura, con la pata metida en el agua. Es bueno, Pero bueno. Una hay que regalar un secado. Y bueno, otro así más. Así que, bueno. Bueno, eh, esto ha sido terminar, todo por el top 7 claro. de hoy. Y nos vamos a ir a una pequeña tanda para volver enseguida con más You know.